A few chorus lines, the comedy divine The bulging eyes of puppets Swirl by this dream <laughs> There's chills and chills and goes gone Sing songs and surprises There's something in your everyone. Reserve your seat today This mischiefs and malice. No suena como si hubiera una freidora vieja Bueno, digo yo, porque yo nunca en nunca la vida tuve Freidora ni nueva ni, ni vieja Entonces tampoco yo que yo sepa cómo suenen Hombre, si acaso la de la del Pinón Folicia de, de, de San Mateo ¿sí? La del Pinón Folicia de San Mateo Que, que arranca mañana, ¿eh? arranca mañana Y allí sí que hay una freidora para... Para el fin de los calamares, ¿eh? para el fin de los calamares. Todo el que pase, para el fin de la policía, yo a pasar por el fin de policía, ¿eh? ¿A salir por a disfrutar de las de San Mateo en general eterna. No, Mis no queréis salir, no salgáis, que no vos perdéis nada. Yo pasé muchos años sin salir ya a las de San Mateo cuando, cuando arranqué a... A, a, a servir en el pinón folixa. Pero bueno, que si, que si Oye, que si vos peta eh, Salís Vais hasta el pinón folixa, Y si pedís Un, un, un bocadillo De un bocata calamares eh, Pues los calamares eh, Bueno, pues Salen, fríense en una Máquina freidora que Tiene un sonido parecido Al que estaba yo detectando En antes, creo que ya en este canal O sea, no suena tan mal. ¿no? Ahora parece pues, que marchó la marchó la freidora. Pero bueno, ya volverá. Eh, mira, eso iba a decir al final, pero ya que salió ahora el tema. Bueno, yo, este programa, estoy en una radio libre. Entonces aquí, pues nunca se fae propaganda, ni de establecimientos, ni de productos. Dito que, a ver, ese concepto de que en la radio no puedes hacerse publicidad. Ah, que no una radio, el libre, no puede hacerse publicidad de un establecimiento comercial o de una marca o de lo que sea a ver, no inyectan así <ríe> tuve yo que desplicáyoslo una vez a, a los collacios de, de Friday Night Fever que bueno soltaban unos circunloquios tremendos para poder hablar, tenían una sesión, no sé si la están teniendo, yo hay tiempo que no, que no siento el su programa tenían una sesión Que, que te iba un poco de tema de tecnologías, mucha ¿eh? informática y, bueno, pues cosas, es cosas, cosas por el estilo. Y, claro, bueno, yo os quedaba otro que hablar de, de las diferentes marcas y los modelos de las distintas marcas, que si Apple, que si Microsoft, que si Windows, que, bueno, movidas, tienen que hablar de, de muchas cosas. Oye, soltaban unos circunloquios... La marca esa que lle como una manzana mordía, sacó un producto que no sé qué, un dispositivo, pues tal. <ríe> fácil muchas gracias porque eso fue lo contó. Y bueno, pues entonces es, oye, yo expliqué ellos, expliqué ellos, mandé ellos un mensaje una vez y no, no vos os molestáis porque lo que no puede hacerse, eh, una radio libre, eh. que responda de verdad al concepto de libre y es hacer publicidad a cambio de perres. Si yo falara de Apple, de Microsoft o de la de mi madre para que ellos me dieran perres a cambio, entonces necesitaría pues bueno prostituyendo lo que lle esta radio, porque aquí no decimos nada para que guste y de gustar nadie. ...en este caso es de unos patrocinadores... ...lógicamente si el patrocinador te paga... ...espera algo a cambio... ...espera lo primero que tú digas... ...que lleve eh, el mejor en el Socampo... ...cuando a lo mejor... ...eso no llega la tu opinión necesariamente... ...a lo mejor no consideras que... ...esa marca eh, sea la la mejor, ...que los dos productos sean mejores... ...que los de otra marca... Pero bueno, tú tienes que decirlo, tienes que decirlo porque para eso, pa eso paguen, ¿no? Para eso paguen. De normal, además, en esta tesitura vencer los locutores de radios, ¿no? radios comerciales, que para arriba son asalariados, cobren perros, gane, cobren perros de la misma radio. ¿eh? Y vencen eso y cago en la puta, pues, oye... Habrá que comer, entonces tendré que, de, que, que decir lo que, me, lo que me manden decir. En una radio libre eso no pasa. ¿eh? Eh, nunca se interesa a un locutor de Radio Cuca, Radio Cucaracha, o bueno, espero que... Vale, sí, que ya no sé qué no se tiene que decir, ni siempre ni nunca. Pero bueno, raramente, y si llegue una... Una clara distorsión y aberración del concepto que bueno pues merecería no participar en esto porque no entienda lo que yo. Seguro que nunca, nunca, eh, o casi nunca, muy improbablemente, sentís a una persona de, de esta radio, de esta emisora, de Radio Cuca, la Radio Libre Duvía, en el 107.3 de la frecuencia modulada y en el www.radiocuca.org. difícilmente vais a sentir en a nadie aquí haciendo publicidad de una marca un establecimiento un lo que sea a cambio de ¿eh? a cambio de perres podrá a lo mejor dar publicidad sí porque no ¿Eh? si él cree que tiene que dar la, algún, ¿eh? a algún adalgo de la misma manera que, que esta noche ¿eh? en, anedonia, eh, en la anedonia la Nedonia inconvensurable que soy yo Estoy haciendo publicidad de, de, de ese sitio, del chininguito ese, del, del Pinón Folicia. ¿Por qué feo publicidad del Pinón Folicia y un no no fuego de los demás? Porque, oye, eh, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, eh, ailes entre los demás, y cosas para pa cantar y bocatas y tal, y los también en muchos otros sitios. ¿Por qué yo no un fuego publicidad de los otros y si fuego publicidad de este? Porque me da perres el vino folixa. Bueno, hasta cierto punto, en cierta medida, sí. sí, sí da perres, porque no me da perres a mí, pero da perres a, a la radio. A la radio y a, bueno, pues a, otras, a otras organizaciones y asociaciones que también colaboren, un ciento de ellas, ¿no? qué sé yo, pues, que si Hacen en red, que si milendan mujeres, que si el árbol vieja que si bueno, un, un ciento de un ciento de gente que, que bueno, pues que trabajamos, no sé si puede llamarse trabajar, porque pasamos lo bien, y no sé hasta qué punto el trabajo y es compatible con la alegría. Pero bueno, oye desarrollamos una actividad ...que la mayoría de la gente que la desarrolla... y porque yo asalariada... ...y normalmente porque lleve asalariada... ...en unas condiciones bastante miserables... ...los camareros, entendámonos en general... ...no todos, no todos, pero bueno... ...muchos son eh, tan contratados... ...en unas condiciones bastante bastante miserables... ...nosotros no, nosotros vamos allí... ...porque nos da la, la real gana... ...y nun, no obtenemos nada por nosotros... ...y bueno, pues... Si, si, si obtenemos muchas cosas en forma de, de de perres, de bill metal, bill metal no, bill esas anotaciones, en, en, en un papel, en una cuenta bancaria. Pero bueno, igual, porque eso sirve para que después las iniciativas con las que nosotros colaboramos y en las que ponemos la, la nuestra ilusión, sigan adelante, puedan seguir adelante. Porque desgraciadamente no queda otro que... ¿eh? Que, que usar perres, falta perres para que todas estas cosas salgan adelante. prácticamente todo ¿m? prácticamente todo, sino no en todo es directo o indirectamente funciona a través de los perres, a través de de, de de civil mental del don dinero, del poderoso caballero no somos una excepción más o menos pero tenemos falta, tenemos falta de ellas, y por eso los que estamos ahí estamos alegremente ¿eh? Porque estamos consiguiendo cosas importantes para las nuestras asociaciones, para los nuestros colectivos, para los es para las nuestras iniciativas. Así que, eh, vosotros que estáis ahí tan como dones tirados, eh, sintiendo la radio, ay como me prestáis entre la radio, como me gusta mirar la radio libre, eh, pues podéis eh, para pa hacer algo. ¿eh? Porque esto podéis escucharlo gratis. Por lo menos a nosotros no tenéis que pagarnos nada. ¿eh? tendréis que pagar, si lo sentís por internet, al proveedor de internet, y si lo sentís en, en analógico, pues tendréis que pagar la, a, al de la luz a la empresa que suministra la, la electricidad, o, o si lo sentís con un transistor a piles, pues joder, las piles hay que pagar. ¿eh? ¿Mm? Que no son gratis. Bueno, pues a todos esos os pagaréis, pero a la radio cuca no le pagáis absolutamente nada. ¿eh? Que yo sepa, a ver, ¿eh? yo no veo perres por ningún yao. ¿eh? ¿Eh? podíais mandar perres aquí a la dirección de la cuca A la atención del anadónico miserable Y perres ahí eh, dentro Pero no lo hacéis O sea que qué menos joder, Que eh, que diera consumir un, un poquillín al, al pino ¿Eh? Tenéis del de día 15 al día 25 de septiembre Vais, consumís eh, eh, Tomáis lo que os dé la gana eh. y Lo que os dé la gana no Un agua no Un agua no, porque yo un tipo, un agua, si vais al pino y vos la cobran, creo que llega a euro, eh, casi que tenéis que porque porque que sepáis que el agua llega gratis, y, y pagala, pues deixe, yo no la cobro nunca, viste, dame vergüenza, o sea que el agua llega gratuita. Bueno, pero vais allí, tomáis un, un cacharro si sois alcohólicos o, o tomáis, bueno, una cola, peor todavía, casi que el alcohol. Tomáis una sidra. Yo creo que cuido que yo lo más, lo más sano y lo más bueno que, que tenemos allí. Oye, tomáis una una sidra y jode. Va a ponerse a sonar el teléfono. Mira, pon, pon día que no me acuerdo de, de apagar el teléfono. A ver, Ay, ¿quién coño me llama ahora? A ver. la mi madre! Espera, espera, a ver, a ver, vamos a contestar ahí, para decir que ahora no, no se puede. Hola, está eh, usted en sintonía de Radio Cuca, ¿tiene algo que decir? Bu buenas noches, no sé si se sentirá, yo arrimo yo mucho el, el, el micro al, al altavoz, pero para mí que no suena. Pero bueno, nada, eh, si no tiene usted inconveniente, <risa> continúo con, con la emisión, Ah, no, no, no. Ahí, a, eh, a ver, ahí eh, no se sentía una antena. Dice que, que cuidaba que no arrancaba esto hasta las 10. Y es vergüenza, es ¿eh? Con un año y pico de impuesto, vea, no te de nada de que esto cambió de horario. Pero bueno, oye, hay <risa> gente que, que cuesta. Ay, sí, sí. Bueno. No, no, no sé, no se no se siente. Mira, eh, eh, mira que Bueno, pues que falamos mañana. Sí. A la <ríe> Chao. Sí, sí, chao. Bueno, no sé, no se sintió una antena. No se sintió una antena porque. Bueno, pues oye, a mí yo soy muy de esto ¿eh? de de poner el, el micrófono al al lado del al del teléfono para que se sienta. Yo me tengo que en antena, me se meten con el fichu, no, no lo feo, poquillo tontería. Joder, pones el pones el, el micrófono al lado de del altavoz y ya está, ya suena. En este caso no, bueno, se ve que no, no sé exactamente dónde dónde está tampoco el altavoz de, en un teléfono cupiñuco de estos. Yo sé que arrimeslo a la oreja y, y siénteslo, pero bueno, oye, eh, no sé, no me acuerdo con qué estaba así. Estaba con decimos que, joder, que vayáis si ahí, hombre, y que toméis algo. Que lo más sano yo cuido y lo más prestoso y tal cuido que ya la sidra. Pero bueno, si no tenéis tampoco ganas gana de sidra, pues, toméis lo que queráis, joder. comer un bocadillo un cacho empanada qué sé yo lo que os dé a la gana, pero pase por allí ¿eh? vale pase por allí y eso sí si pasáis no preguntéis por el anatónico miserable básicamente porque el anatónico miserable no creo que tea ¿Mm? no creo que tea porque básicamente la semana que dura que dura San Mateo que dura el pino Folisha, el, el bueno pues la, la entidad física este el organismo Que tiene pues, una disociación de funciones mentales, una casi disociación, no de no disociación al 100% entre lo que es el adrenal miserable y lo que es el otro. Bueno, pues esa semana, yo cuido que surde una tercera personalidad, ¿eh? una tercera, que no lleva ni, no hay ni, ni en la una ni en la otra, porque es una persona bastante feliz y bastante alegre. Sí, disfruta, disfruta y hay mi No sé, yo una cosa muy extraña Porque teniendo en cuenta que, que, que no me gusta el trabajo ¿eh? Teniendo en cuenta que, que no, que sé yo Tampoco un, una persona que preste mucho Las eh, aglomeraciones de gente No me gusta salir de noche no, yo un no salgo de noche en todo el año pero oye, llega llegan estas fechas, llega en esta fiesta llega el, el, el chiringuito llega el pinón y oye, que llegue, llegue otra cosa, llegue otro mundo joder, estoy contento ya sé que llegue una cosa muy, muy extraña pero, pero sí, sí, sí estoy contento en fin, qué sé yo, bueno, que yo no voy a estar esos días, y por cierto seguramente previsiblemente el jueves que el jueves que viene no no haya programa porque bueno pues ese tercer individuo de de la de la trilogía que que comparte la entidad física pues seguramente te allí no venga no venga a hacer Antonia pero bueno seguro que no vos importa demasiado no no así Suena un poquito en la freidora esa que decía yo en antes. ¿eh? Vale, ahora no suena. Bueno, qué sé yo, qué más da, tampoco llego para nada. A ver, aquí el equipo y el que llegué, ¿viste? y viste, tampoco, ¿eh? tampoco podemos pedir milagros. Pese a que sacamos muchas perras de, del chiringuito, tenemos también muchos gastos. Y claro, pues oye, no, no te ¿Eh? No hay que comprar cacharros que fegan ruido y, y, y oye, eso lleva muchas lleva perras una manera de, de llevar un control a lo mejor del de, de gasto, de, de en que se gastan las perras aquí en la radio de bueno, pues de, de qué actividades de las que se hacen aquí son las más, más repetidas, eh, qué es lo que realmente necesita la gente, pues para llevar más o menos un para conocer todo eso, para llevar un control de todo eso, no estaría mal a lo mejor impon, in, implantar aquí un sistema de de gestión de la de la calidad. Yo me ahí muchos años ya, eh, bueno, por circunstancias de la vida, no llegué que sea ni en absoluto <risa> un interés que yo tenga, pero bueno, por circunstancias de, de la vida, ¿eh? básicamente porque no tenía otra cosa que hacer, pues hice un... un máster en gestión de calidad. Ya sé, no, no tiene sentido ¿no? ¿Eh? que por circunstancias de la vida y básicamente por no tener otra cosa que hacer, si hiciera un máster en gestión de la calidad. Ya lo sé, ya lo sé. Oye, En fin, pero bueno, son, son cosas de estas que pasan ¿eh? y, y bueno, oye, fíjelo. Ya os digo, no me, no me atrae lo más, lo más mínimo, ¿no? Pero bueno, eh, digamos que no me atrae una so dimensión real, una sola aplicación, pero no un dicho de gustame, de préstame un concepto, o sea, lo que era el concepto básico de calidad y de gestión de la de la calidad que llega bueno pues una cosa que yo vi que era básicamente el saber siempre qué hacer y que cualquiera pudiera pues en cualquier momento toda una referencia a la que dirigirse ¿sí? para pa poder enterarse que, que todo fuera transparente que todo quedara claro que toda la información que que tuviera ahí ¿sí? que tuviera la vista a mí eso va pues oye en un deseo de, de en un deseo de gustame y que hubiera bueno protocolos maneras de actuación para para pa, para para todo Eh, pero si sí para les, eh, bueno pues para los procedimientos más habituales de, de una entidad cualquiera por ejemplo en la radio pues no estaría mal que tuviéramos bueno pues qué sería que sería gestionar calidad en la radio pues tener eh, unos manuales por ejemplo sí para que la gente que llegara nuevo a la radio pues tuviera la la posibilidad de bueno pues de, de aprender cómo funciona todo esto, ...como forrula, como tal, un, un protocolo de, de acogida para pa recibir a la gente nuevo, que más o menos, bueno, pues bien, bien desarrollándolo mi compañero el garatus de los años, que al que yo cuido, que lleva básicamente al que, que está tocando, al que, que está tocando que es siempre es les acogíes, no sé si se les fue siempre de la misma manera, otra otra cosa interesante en la calidad y eh, bueno pues que la existencia de, de esos protocolos, de esas guías, de esa documentación, pues asegura ¿m? que las cosas van a hacerse siempre de la, de la misma manera, ¿no? Y eso está bien, ¿eh? está bien, porque bueno pues no, no va a depender de bueno de la de la persona, del estado emocional de la no va a depender ni de la persona que lo faiga ese día, sea uno, sea otro no va a depender del estado de la persona, que sea la misma que un día te ha más contento, otro día te ha más apurado, otro día te cagándose, quejándose ¿eh? venir aquí corriendo, a y corriendo porque porque dio un apretón de la hostia por ejemplo, qué sé yo y una cosa que puede pasar o que te ha enfermo bueno, también puede ser ¿eh? que te haga con la gripe, bueno una serie de circunstancias, ¿vale? Entonces a mí, la verdad que me parecía me parecía una... Una cosa, un concepto muy interesante. Te he hecho medio broma, medio serio y decía yo que para pa el trabajo final que había que hacer que yo lo que iba ayer a, a diseñar un, un programa, de un plan de gestión de la calidad para pa esta emisora. ¿Mm? Al final todo quedó para probar, por supuesto. <risa> a ver, eh, cuido que un sitio que, eh, que se llama más hay un show de sería más enmascarado incluso de la posibilidad de furular de esa manera y la la radio Cuca <ríe> bueno pues, no, cosa que no es mala ¿eh? que no es mala la improvisación no deja de ser también la improvisación la inercia no dejan de ser también cosas fascinantes ¿Mm? que esta radio ahora mismo te está furulando porque no, tampoco vamos a ir de hecho los por la vida está furulando por inercia casi por inercia porque somos bueno somos yo el primero y el que más una un poco un poco vaguinos no también es verdad que nunca fallamos cuando fai falta nunca falla nadie nunca falla la gente cuando fai falta fai falta oye trabajar o facer alguna cosa o estar presente estar presente por la radio la verdad que no no no pero bueno ahora mismo por cierto un un aplauso para para pa sacar a tú de los años otro para el controlador total, que yo cuido que son las dos personas que ahora mismo están trabajando más para que para que esa inercia se mantenga, ¿no? <risa> Pero bueno, bueno, son cuestiones eh, bueno, pues de tiempo, igual dentro de dentro de un año, pues estamos diciendo que esto bueno, que mogollonazo de implicación y que toda la gente fae cosas y que tal. Que por cierto, dentro de un año, ¿no? De bastante menos de un año Cumplimos 35, cumplimos, cumple Radio Cuca, cumple 35 eh, allá, ver marzo aproximadamente, marzo, creo, cuido que llegué, de 2018 y el 35 aniversario, 35 años de, de Radio Cuca, casi nada. Por cierto, también el, el Palmas Que Bien, eh, aunque bueno, a ver, bueno, voy a acabar, joder, porque si no, que Palmas Que Bien también cumple 10 años Anedonia Neudonia. ¿m? Para pues mí que viene lo que ocurre que, a ver, este programa eh, arrancó en octubre. ¿eh? Lo que, en octubre de allá del 2007. ¿eh? Lo que pasa es que las primeras grabaciones de aquella no furlaba también el tema este de grabar. A ver, cruzo los dedos, toco madera, pero normalmente ahora no falla. ¿eh? No falla esto. Y entonces es que quedan grabados. De aquella no era tan fácil que, que quedaran que quedara grabados. y entonces es, bueno pues las primeras grabaciones son de son de payares son de payares de 2007. entonces yo si feo de algún tipo de celebración ¿eh? del décimo aniversario de de anedonia pues serán payares la fadrea o no la fadré eh, eh, cuanto más, según iba a ver, yo que sé, cuando faltaba seis meses para pa el décimo aniversario pues estaba convencido de que tal algo que a hacer, no sabía qué, pero te algo algo que hacer pero también estaba convencido porque me conoce, y conozco la miopatía, la miabule y estas cosas que normalmente en cercanía a metas se, se acentúen que según fuera llegando la fecha, digo, yo soy capaz de, según vaya llegando la fecha de, de ir perdiendo la gana y quitándose las ganas de hacer nada Estamos en septiembre. Ya te digo, diciendo, ¿para qué voy a montar nada? Porque Vaya rollo, vaya cansancio, montado alguna cosa. Total, seguro que aunque convoca gente, no viene nadie. ¿eh? O estamos dos, o qué sé yo, ¿eh? no lo sé. Bueno, no lo sé, no lo sé. Papayares, igual convoco de algo. Si lo convoco, por supuesto, eh, vais a estar invitados toda la gente que, que sentís. Si llega alguien siente este programa. En directo, no sé si lo sienten ¡Ah, coño! ¡Joder! Si lo digo si lo en antes, ahora salió aquí en, en en el chat un tal West 53. Bueno, pues por lo menos eso llega ahí. Pues el Madero. ¿eh? O, o, puede, o puede ser que te hagan el chat por error y ni siquiera te ha sintiendo el programa. No lo sé. ¿Qué sé yo? ¿eh? No sé esas cosas. Pero bueno, sí que a través de los podcasts. La, siendo mucha gente o sea que bueno pues si organizar organizo algo eh, voy bueno publicitar elu a través de aquí o a través de la web de la cuga qué sé yo para que oye para que vos pues, presentéis la gente que que os da la gana ¿eh? más seguramente mira ocurrióseme una cosa que podía ocurrióseme una cosa ocurrióseme unas cuantas cosas Estoy yendo un poquillo del tema. Estaba hablando de la calidad, pero bueno, por adelantar, que están ocurriendo, se me unas cuantas cosas y unas cuantas maneras de de celebrar ese aniversario y una de ellas sencillamente convocar en un sitio, en un sitio en un bar, por ejemplo, da una serie de perras al paisano del bar y decir, mira, está topado. Para hasta que se acaben las perres Cuando se acaben, ahí ya entonces Si te piden algo más hay que Tienen que lo pagar Pero hasta que se acaben las perres Estos que yo te doy, tato pago Y entonces es sencillamente convocar a la gente Pero la gente que ni siquiera Tenga que identificarse Y decir, hola, vengo a, a celebrar El aniversario de Anedonia No, no, sencillamente que lleguen Si os da la gana que Que, que, ...que se presente... ...si no ellos da la gana... ...pues que tomen de algo y... y ...claro, pasa una cosa también... ...yo no voy a atar... <risa> ...yo el, el anedónico miserable... ...o sea yo... ...yo existo, existo nada más cuando... ...cuando estoy... ¿eh? ...cuando estoy delante del micro... ...coño, ma, Macetu en el chat... ...hostia, cuánto tiempo... ...hola Macetu, buenas noches, buenas noches... qué tal... Eh, ...dice Macetu... ...te escucho bajísimo anedónico... Eh, bueno, cuido que que no es el único. parece ser que la emisión está eh, extremadamente, extremadamente baja, porque ya la semana pasada lo decía también María, que bueno que marchaba porque no, no sentía nada. Desgraciadamente, yo como soy bastante lerdo en temas de tecnología, no tengo ni puta idea de que yo lo que lo que tengo que lo que tengo que Eh, ¿Sabes si algún oyente a través de la web tiene mismo problema Sí, sí, ya te digo, eh, María he dicho la semana pasada que tampoco lo, tampoco lo sentía. Supongo que, bueno, yo no sé, porque claro, si, si yo falo más alto, esto está al tope ya, y si no distorsiona, oye, vaya faena. Pues siéntelo mucho, porque además estaba hablando de, de la celebración del décimo aniversario, Y hombre, pues es uno de los invitados, vamos, fundamentales, porque ¿cuántos años llevará Maceto ya sintiendo Anedonia, metiéndose al, al chat? Además, una vez hasta me regaló un libro, hecho un libro aquí equipo a mí, para la mía, a la mía atención. ¿no? La verdad que una, una gozada. Pero bueno, decía eso, que, que en realidad es que yo no voy a atar tampoco, porque el Anedónico Posterable... No, no existe fuera de fuera de fuera del estudio y, y yo sé de yo sé del micro entonces es va al otro que la verdad que ya es clipye. <risa> hay que decirlo, y, y, y, y un triste y un aburrido, y no, no, no hay nada que hacer con él. Pero bueno, y, que sé yo, valdrá lo mejor, porque mucha gente que a lo mejor todavía no se cree lo del trastorno disociativo este que, que yo padezco, eh, valdrá para que, oye, vengan a ellos, me ah, meca, qué guay, voy a conocer a. Voy a conocer a la Neptuno Inconviserable, y a lo mejor pregunta, claro, tiran en ahí este, y señalarán y al otro, y claro, le da para allá igual todo todo contento, y, y claro, va, va a toparse con que no tiene absolutamente absolutamente nada que ver con lo que le esperaba. Oye, no sé, ya vos he dicho muchas veces, hubo gente que, mucha gente que conocía al otro, y que sintió el programa de radio y deseó de Falai Eh, bueno de hecho de falar no directamente de decir oh qué indignación yo con esto no me trato más sino como ah sí ya ah, bien sí Sentirlo el otro día y misteriosamente no me volví a saber de ellos al revés eh, gente que conociera al anedónico miserable y después conociera conociera también a al al, al otro eh, de algún cuidado que hay hay no sé o oh, no No, me pues parece que no hay ninguno en ese caso. ¿Qué, qué es lo que pasaría? Uf, pues bueno, igual nos enteramos para pa el mes que entra, ¿eh? para el décimo aniversario. Eh, por cierto, eh, estamos en, entrando en un periodo de, de aniversarios. Eh, el mes que viene, el décimo aniversario de Anadona, el mes que viene tiene dos meses. Para marzo, el, el 35 aniversario de la emisora de la cuca. Y para pa Xunetu del año que viene... El 20 de aniversario de los capítulos prohibidos y con el Que ahora, bueno, pues están ahí un poquillín eh, Sobreviviendo, malviviendo de, de xe mes en cuando hay emisión, de ese mes en cuando no lo hay Pero bueno, oye, tiene mérito, ¿no? Tiene mérito Y te dice por la frecuencia modulada, bien eh, Por ahí sí que cuido yo que no me escuchará mucha gente Por cierto, un saludo para pa los que sí lo sienten Hay uno que sí sé que lo siente, que el analógico miserable desde aquí, desde de, de, de, de, de el propio barrio, desde la propia ciudad naranco siente, siente a través de la frecuencia modulada. Un saludo enorme para un saludo enorme para pa él. ¿vale? Eh, después de decir eh, todo esto, pues entonces les cuido que habrá que seguir hablando de calidad. Bueno pues estaba yo dando la barrila antes de que surgiera el tema de los aniversarios, estaba llevando la, estaba llevando la chapa aquí con el tema de que bueno lo que yo, el, el mero concepto, ¿eh? el concepto puro de la calidad, el fecho de que te ha todo registrado, que queden registros de todo, que oye que bueno, sirve para que cualquiera, eh, pueda saber cómo actuar en cualquier situación, aunque él sea ya nuevo, que tenga, que tenga recursos para pa poder ...para poder saber cómo, cómo actuar... ...cómo comportarse... ...eso oye, bueno, ¿no?... ...sí, claro... ...eso oye, joder, pues, pues está bien... ...¿qué es lo que pasa?... ...que como prácticamente todo en esta vida... ¿eh? ...en esta vida, bueno... ...o por lo menos en esta en esta sociedad... ...yo digo muchas veces, eso... ...ya estaréis fartucos de, de sentirme lo decir... ...lo de que por algún motivo... ¿eh? ...tiendes a pasar de extremo a extremo... ...casi sin pasar... ...sin pasar por el medio... de la misma manera por ejemplo qué sé yo antes en la crianza de los niños a ostias la letra con sangre entra y tú eres movides ahora día de hoy si una madre da un cachete en culo al alguaje bueno pues el alguaje por si puede hasta denunciarla y es delito a ver pegar a los niños aunque sea un mero cachete en culo no lle una buena manera de enseñar por supuesto con la violencia no con la violencia en que sea si una violencia tan tan leve no se enseña absolutamente nada ¿eh? con el castigo no se enseña a comportarse mejor con el castigo simplemente se enseña a no comportarse de una determinada manera pero la cuestión es que si no si ese organismo si ese niño no conoce alternativa pues entonces es la siguiente vez Conmigo o escondí o lo que sea va a volver a hacer exactamente lo mismo porque nadie, nadie enseñó a, a hacerlo de otra manera el castigo no enseña absolutamente nada ¿Mm? eh, voy a dar la chapa con lo mismo que digo muchas veces que el castigo no enseña absolutamente nada pero el refuerzo siempre enseña mm, mejor, que, mejor que castigar ¿eh? la mala conducta y premiar la buena porque oye pues normal cualquiera va a hacer un, un ¿eh? cualquiera si tiene que escoger entre un comportamiento y otro en uno y dan un premio y en el otro no y lo dan un bueno, premio que hablar así muy muy muy simplemente vamos y muy simplista oye no y dar un premio y obtener una consecuencia que, que resulta agradable que resulta reforzante pues entre entre una cosa y la otra pues siempre va a escoger la consecuencia que que refuerza no también oye Eh, eh, la mala conducta digamos también la desarrolla para conseguir una una consecuencia hay que mirar también a ver si esa consecuencia llegará ya buena o no ya bueno le, la tenemos que Que, ...que mantener o que extinguir... ...bueno, son historias que ya han falido tres veces... ...otras muchas veces de todos estos temas... ...y tampoco, va, ¿eh? tampoco van a... ...han engullado... ...y además esta noche estábamos hablando de otra cosa... ...coño, estábamos hablando de, de la calidad... ...estábamos ¿eh? hablando de... ...de calidad... ...pues que vos pues decía yo que como casi todo... ...en, este, en esta vida... ¿eh? Tá, ...o en esta sociedad... ...por lo menos... tiene la tendencia esa a pasar de extremo a extremo. Igual que eso, de pasose de, de, de enseñar a los niños a hostias a, a dejar ellos hacer lo que ellos quieran, ni lo uno ni lo otro, porque puede enseñarse precisamente ahí pues Eh, premiando eh, intentando extinguirles males conductes bueno pues una otra otra manera de aprendizaje diferente otra otra otra tipa de enseñanza diferente a a, a la clásica llamémoslo, llamémoslo así pero no no se pasó por ahí se pasó a la permisividad ¿eh? se pasó a la permisividad eh, en la mayoría de de otros temas viene viene a, a, a furlarse de una manera eh, perdona que fue eh, tus aspavientos y que estoy queriendo eh, perdona el ahora no os explico ay y que estoy haciendo estaba haciendo por porque te chaqueta porque tengo calor joder y y, y, y, y no llega quién no llega quien ahora ahora estoy mejor Ahora ya conseguí a quitarla y ya estoy en mangues y estás un poco mejor. Aunque sigo teniendo mucho calor, no sé, tengo fiebre. Igual sí, porque estoy incubando una enfermedad, algún tipo de catarro o, o gripe o semellante. Bueno, a <risa> lo que estaba, que como se pasó de extremo a extremo y como se falla en todo lo demás, la calidad, no iba, la gestión de la calidad no iba a ser una excepción, pues pasó de Eh, un momento en el que bueno pues hacía ese todo a saltumata eh, venga vamos a hacerlo así vamos a hacer un poquillo como esta radio que que, que, que vaya que vengan las cosas por inercia y pasó ahí a bueno pues a una obsesión por la calidad Hoy en día que, eh, que, que casi todas las empresas tienen, tienen sellos de calidad. Que si la ISO, que, que, que si la FQM, que si la de la madre que las parió. Y claro, tan, tan, tan como el yo, que es porque lleva una manera también de competir con otras. La que más sellos tenga es mejor que otras. Seguro que atrae más clientes y tal. ¿A qué es lo que llevó eso? Bueno, pues llevó... a que la, la gestión de la calidad convirtiera en un espectáculo quiero decir espectáculo en el peor sentido de la palabra en el de la sociedad del espectáculo esa que, que escribía Guy Debord eh, convirtióse sencillamente en, en una fachada y es decir a ver cuando una entidad tiene unos sellos de calidad lo que el, el auditor de, de Eh, de calidad con prueba para pa, pa ellos ese sello, para eh, pa que obtengan ese sello, no ya efectivamente que cualquiera eh, eh, pueda acceder a la información, a los diferentes procesos, a no, no, importa que te ha documentado. Es decir, vamos a ver, eh, por ejemplo, ¿qué es ello? Pues voy a poner, mira, un ejemplo de una vez que trabajé yo en un sitio. y que bueno, cuando se enteraron de que a tener auditoría de calidad, bueno, bueno, montóse un espolín tremendo. Toda la gente, ¿eh?, último de la anterior auditoría fuera cuido que dos años en antes o una cosa así nada. Paesme en un un no me toméis en serio. Pero bueno, de repente, toda esa calidad que supuestamente tenía que facilitar les cosas y provocar que bueno, pues que rodase mejor y que todo fuese más fluío. Eh, no se aplicó en absoluto en todo ese tiempo, con lo que ocurrió que mientras un par de meses, pues toda la gente que trabajaba allí en aquel sitio, pues en cuenta de trabajar, pues, cuánto en ya eran ocho horas diarias, ese tiempo tuvo por lo menos 12 Y ¿por qué? ...porque tenían que todo lo que no oficinas ...mientras dos años... ...tenían que hacerlo entonces... ¿eh? ...y yo qué sé, pues mira, yo acuérdame... ...yo ya era, ya era un, mero, un mero ordenanza... ...eh... ...entonces, bueno, pues no, yo, yo no tenía ese problema... ...porque yo no tenía que resistir nada... ...ni, ni, ni hosties... ...pero bueno, pues... Eh, ...como me tocaba hacer a lo mejor tareas... ...más sencillas o tal... ...pues una cosa que en aquel tiempo me adjudicaron... Fue una tan sencilla como destruir currículos. ¿Mm? La cuestión es que, bueno, pues por leyes de protección de datos y la de mi madre, no puedes tener un currículum más de, de un año. ¿no? Y entonces, pues, por lo visto, también es un traba dentro de la auditoría de calidad eh, el hecho de que si la auditora encontraba un, un currículo... fechado en, en, en antes del tiempo ese. Pues bueno, pues tenía que ¿eh? comunicar una no conformidad. Bueno, no os podéis imaginar los cientos y cientos y cientos de currículums que yo tuve que meter en la, en la desbrozadora de papel. La madre que lo parió. De verdad, ¿eh? Una cosa es decir, joder, pues si esto realmente se hiciera, realmente se furlase aquí según la calidad. Pues se iría haciendo día a día Se supone que la calidad más ¿eh? La gestión de la calidad Sus sistemas de ¿eh? Implanta de implantación de la calidad Suponse que son precisamente Para pa hacer más fácil los procedimientos A los que, bueno, pues que trabajen allí Que desarrollen la su actividad en la entidad No, conviertes en todo lo contrario Yo ahora estos días estoy siendo eh, un, un especial, una especial víctima de la gestión de la calidad. Porque, bueno, yo, a ver, <coughs> yo explico, o sea, hay unos cuantos años, mmm, siempre doy la vara con que eh, tengo pocas necesidades y tal, sigo teniendo muchas. Pero bueno, de algunas de que tienen otras personas a mi alrededor, pues no les tengo. ¿eh? No siento además. no yo porque me les quita ya que no siento la necesidad por ejemplo de yo que sé de salir de noche ni de ir a comer fuera ni de, de muchas cosas bueno y entonces eh, cuando más o menos alcancé un punto en el que bueno pues vi que ya era capaz de vivir con muy pocos perros eh, vi que vi que estaba a gusto sí además que no sufría entonces eh, dije yo digo bueno de aquí en adelante eh, bueno pues oye, trabajar unos pequeños y unos pequeños ingresos pues no no queda otro que conseguirlos bueno sí queda otro ¿eh? vamos a ver que sí, que sí que hay otras personas por ahí que llegaron todavía más más allá de, de, de lo mayor que yo pueda soñar con llegar nunca eh, pero bueno a mí digamos que para la mi manera de vivir si sí, hacía falta bueno pues unos pocos perres pero digamos que también estaba en una situación en la que yo podía decir bueno pues como nunca necesito tantas cosas por permitirme escoger un poquen y entonces necesiteme yo digo mira de aquí en adelante hasta ahora comí mucha mierda de que tuve que que trabajar entre leche podrida entre entre polvo y suciedad y bueno entre muchas cosas entonces de aquí en adelante voy a hacer nada más voy a trabajar nada más en cosas ...que fadría igual... ...de manera voluntaria... ¿no? ...y es decir... ...cosas que, que a mí me gusten... ...y que realmente yo me siento bien haciendo... ...voy a hacer esas cosas... ¿no? Y, y, ...y si no me siento a gusto y, y tal... ...pues no les faigo... ¿eh? ...si yo una cosa que nada más la fago por perres... ...teniendo en cuenta que, que no valoro demasiado les perres... ...en, en, en, la, en la medida en que no tengo falta de ellas... O puedo permitirme vivir en sin demasiadas, pues bueno, donde iban a ser el, el reforzamiento adecuado, eh, el salario donde iba a ser el reforzamiento que te iba que te a motivarme para conseguir, para pa seguir haciendo un, un trabajo que no me gustare, entonces es decirme eso, digo venga, y más o menos conseguirlo y eh, más o menos conseguirlo y, y ya sé que te es fartucos de <ríe> sentirme lo decir, pero hay un año eh, que estoy trabajando en un sitio que, bueno, podríamos decir eso de ten cuidado con lo que deseas, no vaya a ser que se te conceda, porque casi puede decirse que ya la mío como el laboral. Después de esto no hay nada y estoy sufriendo como un cochín. ¿Por qué? Porque, bueno, pues ya es como los demás. y uno de esos que en principio le tareas son que esquafadría gratis. sí sin problema ningún de hecho de alguna vez físicos esparecidos de voluntario pero claro precisamente y os preguntaréis qué tiene que ver eso con la gestión de la calidad pues por culpa de la gestión de la calidad resulta que que el mio trabajo Les mis tareas es es que fadría aunque fueran voluntarios son mentira son mentiras llega un momento en el que A ver, no voy a ponerme a dar aquí explicaciones, pero digamos que el trabajo en el que estoy presta un servicio a una determinada gente, ¿eh? un servicio que, que yo, yo os prestaría, y un servicio y una ayuda que yo, lo he dicho, que yo os, prestaría, yo os prestaría también de voluntario. ¿eh? Eh, la cuestión es que llegó un momento eh, en el que todo está dando la vuelta, y yo cuido que la dio ya, de una manera tan aberrante que lo que importa no es prestar ese servicio sino que lo que importa es que quede un papel en el que te ha registrado que se prestó el servicio ¿eh? lo que importa no es la calidad en este sentido ya me refiero a calidad, la, la calidad la cualidad del servicio prestado ¿eh? el, el, los resultados que tuvo el prestar ese servicio no que abondo con que ¿eh? con que lo hayas prestado <coughs> Yo, una de las cosas que tengo que hacer es ¿eh? atender a gente personalmente, ¿eh? individualmente. Más o menos, yo estoy hablando con ellos una hora, hora y pico. Intento darles, bueno, pues en función de lo que dicen ellos, cosas que yo sé y que ellos no. Y bueno, ¿eh? bastaría en realidad a la gente que, que manda sobre mí, el las de esferas, bastaría ellos que esas personas. que esas personas entraran en el miedo despacho firmaran un papel y marcharen y que en ese momento dicen, hala, marcha de aquí ¿eh? marcha de aquí, ya está y yo es igual, con eso sería bondo porque con eso cumpliría en la calidad ¿eh? la calidad en el peor sentido de la palabra la calidad esa con minúsculas la calidad que huele mal ¿eh? cumpliría en objetivos y con eso sería bondo ...yo claro, eso frustrame bastante... ...otra cosa que, que encuentro... ...que digo yo... ...madre de Dios, supónse que que, que... ...que yo... podría esto, patar aquí... ...un montón de horas ...bueno pues intentando... <rire> ...otra persona en el, en el chat... ...que también dice eso de... ...no, oigo... ...siento lo mucho, de verdad... ...yo que sé, transmitiré el a... ¿eh? ...transmitiré el a otra gente... ...que sabe más de, de todo esto... ...yo, yo que no sé... no sé ponerlo para que se sienta mejor. Yo sé que, que bueno, pues que aquí les, les barres barras que les, les son desde algo y te sal bien y yo siento lo no mucho, de verdad. <risa> joder, y que bien que me fastida porque, hostia, me dos personas y, y joder, y, bueno, me hace tu cuido que puso la, la FM eh, West 222 que quien se queche un no lo pues pues por pues, siento lo mucho no sé si, si tendrá esa opción o no de verdad que lo luciendo ya, ya veis la calidad de la cuca veis entendéis lo que sería la calidad la calidad sería que yo ahora mismo pudiera pudiera disponer de un por ejemplo un manual que me explicare qué hacer O a lo mejor, pues, si tuviera muy bien en mis capacidades, lo que podía ver y era un protocolo de cómo actuar en estas circunstancias, eh, cómo avisar, o a lo mejor, sencillamente, pues, bueno, pues, consistía en dejar aquí un aviso para otra pa otra persona. Eh, sí, dime más, tú, que el, el 107.3, que me, que me siente eh, chachi, chachi, bueno, pues, menos mal que, que da algo, da algo, es algo... La mayoría de la gente supongo que siente por otro lado... ...y que entonces es que estará cagándose en todo... ...pero pero bueno, anda, por lo menos por aquí, ¿eh? siéntese. Pues yo os digo que la, la calidad bien extendida sería eso... pues ...que yo ahora mismo, por ejemplo, supiera cómo, cómo actuar... ¿eh? Que, que, ...que yo tuviera un, un procedimiento en caso de que... ¿eh? ...los sintientes se quechen de que la radio no se siente... ...no se siente un volumen adecuado... ...pues que yo lo que, lo que tienes que hacer... ...y yo, eh, bueno, pues... ...fadría lo que, lo que tuviera que hacer... Eh, lo que me... ...lo que me mandaren... ...pero eh, resulta que aquí... ...todo eso no furrula... ...también es verdad... ...que podríamos... ...también incluso en la radio... ...llegar al extremo ese... ...y dar la vuelta a las cosas... ...y que la calidad se convirtiese en una... ...obsesión consistente... ...tener papeles y registros y tal... ...y que yo después de que terminase... Terminase hoy Mismamente en Edonia pues tuviera que empezar a cubrir una serie de formularios. ¿Cuántos sintientes tuviste hoy? Eh, ¿de, ¿De dónde accedieron esos sintientes? ¿A través de la web? ¿A través de la frecuencia modulada? Eh, ¿Qué te dijeron? ¿Qué no sé qué? Y, y me pasa lo que me pasa en mi trabajo. Bueno, en mi trabajo es llegado El 80% del tiempo, igual el 20%, paso lo haciendo lo que lleve de verdad a la tarea. Pero el 80%, y no estoy exagerando, de verdad, lo de verdad. Puedo pasar días enteros en los que no veo nada. No fego nada que tenga que ver con las, con las tareas. Eh, realmente eso rellenar, ¿eh? rellenar cosas. bueno No son papeles, son, son cosas por Internet, como supongo que, que ahora son la mayoría, aplicaciones informáticas, la de mi madre. pero pero y eso es lo que fago básicamente porque cuido que ahí no importa la gente no importa la gente no importa nada más importa los números nada más importan los registros nada más importan esos objetivos de papel que están puestos en un papel y y que hay que cubrir y de ellos igual cómo se cubran bien mal qué más da qué más da lo dicho yo cuido que cualquier día que mareme mucho si es que si es que sigo mucho tiempo ahí que bueno qué sé yo hay días que puedo hacer que sí Hoy, por ejemplo tuve bastante a gusto ayer según salí de allí pues queríamos un volver nunca qué sé yo cada día cada día hay una hay una cosa y una historia distinta y, y bueno pues qué sé yo pero que ya os digo llegará un día en que si tú me quemado, sencillamente a la gente que venga Eh, mandaré la firmar un papel según entren y ya la fuera <ríe> un minuto de un minuto de asistencia luego inventaréme eh, inventaréme pues bueno pues inventaréme los resultados de la entrevista y, y dedicaréme a, a a sencillamente rellenar esa aplicación con mentir esto que más da se va a mirar si son verdad o son mentiras. Sencillamente van a mirar que, que se tenga fecho, fe que, eh, que, que te ha cubierto el objetivo. Y luego, eh, luego a fin de año dirá, no, oh, eh, los objetivos de la delegación de tal cumpliéronse en un porcentaje elevado no sé qué. Toda una morralla toda una, una porquería. Y sobre todo, eh, sobre todo, eh, todo básicamente una. Una mentira. Pero bueno, oye, en fin, ya la calidad, todo sería por la calidad, ¿no? Vaya, eh, cuido que esto tiene que ver con, con, ir, a, con ir a postear alguna cosa al, al chat mientras está sonando el cantar, que el cantar eh, cortase. Bueno, no pasa nada, faltaba poco. Y que claro, preguntaba aquí la, la web 222 que, de qué hablar esta noche, porque ya no me puedo sentirlo y me iba a poner de gestión de la calidad. pero cuando cuando coño y ahora vuelvo a arrancar estoy en la oscuridad no oh, ahora nada va a ser eso va a ser eso no, no no puedo no puedo no puedo tocar el el el, el rollo del teclado mientras está sonando cantar de todas maneras voy a ponerlo de gestión de la calidad eso es de lo que de lo que falaba esta noche <risa> ay dios mío Hay, ...hay que acudir al, al pistolero... ...sí, el pistolero ya no me voy a la pena... ya que el pistolero ya no viene por aquí... ...donde yo ni me acuerdo... ¿eh? ...no sé si... decíamos un día que, que lo vi... Que, ...que si acaso a lo mejor para pa después de San Mateo... Que volvía, ...que volvía a arrancar con el... ...con el soprograma... a ver si es verdad, joder, sí pues estaría... ...y sí, sí, el, si estuviera aquí seguro que... ...seguro que sabía... ...que sabía arreglar la, la historia... ...pero bueno... La cuestión yo estoy yo, que no tengo mucha mucha idea de mucha idea del tema, y entonces no me, no me queda otro que oye pues que dejarlo así y bueno, pues de una mala, eh, en la o dos pues podrás sentir el, el podcast, porque bueno, de momento, parece que el si se si está grabando con calidad y entonces es, va, va va a quedar el, el programa grabado. un programa que bueno pues que ya termina, ¿eh? Ya vale que chairéis, pues que una hora nada más, pues ve, una hora también bien, ¿no? Una hora una hora también bien. Eh no os demasiado, eh, porque que conste que subí dando bueno, malo no, malo todavía no, estoy incubando. La historia de ayer es la siguiente, a ver. No en Nubeu pues ya que llegué a que supuestamente el autodenominado Principado de Asturias es un territorio eh, lluvioso, pues bueno, pues no llovió mucho este este verano, en ¿eh? donde hay unos meses prácticamente no llovió, como mucho orvallo muy ligeramente de algún día, bueno de algún día que yo en nuestro de agua tremendes también, desde es que parecía que nunca nunca no lloviera, pero bueno consecuencias del cambio climático ya sabéis. ¿eh? ese que dicen los conspiranoicos que yo mentira y que digo yo madre de Dios, pero esta gente que llegue no se asoma la ventana igual no igual tanto el día mirando eh, mirando las pantallas de los ordenadores no se no se asoma nunca la ventana que sé si yo pues, me y eso yo yo la única explicación que, que encuentro para eh, pa la conspiranoia en este en este tema otra cosa de que como me dice a mí un un día dice, no no el cambio climático no es mentira ...la mentira y que, que sea calentamiento... ...y al revés, y enfriamiento... ...yo qué coño sé si calentamiento y enfriamiento... Que, ...que cambio, eso verlo yo... ...porque el tiempo no hay... ¿eh? ...no hay nada como ya era cuando yo eran era ...y es diferente... ...yo acuérdome de, de, de, de aquellos tiempos... ...en que podían pasar... ...semanas os vayando ...pero también me acuerdo de que... ...prácticamente en no llovía de otra manera... ...que no fuera os vallo... ¿eh? ...poder más más... ...más él, más, más fuerte, más tal... Pero ya era orbayo, ¿eh? No llegan esos trombes brutales de agua como la, por ejemplo, esa que hay unos años eh, derrumbó el túnel de Arnau o, o, o llevó para el mar la la llevó para mar la. ¿Cómo se dice esto? Lo del molín del puerto, joder, el, el chigre y cuido que estaba pa'. para el cabo Peña cerca, bueno qué sé yo, pero bueno que tuvieron cayendo cosas que no son normales aquí, no son normales, cualquier día tenemos huracanes, o, o la de, o la de mi madre, qué sé yo, o la de Coller, por culpa del puñetero cambio climático, que los que los que los conspiranocos no se creen. También, también hay otra versión de los que dicen, no, no, el cambio climático, oye, verdad, y verdad, sí, sí, yo un calentamiento global, pero y es mentira que, que tenga la actividad del hombre nada que ver con ello. Bueno, anda, a ver qué sé yo, joder, no tengo ni puta idea. ¿Eh? Yo solo sé que está distinto, joder, que está cambiado. Está ¿eh? distinto. Y entonces, ¿eh? precisamente por eso, no me fagáis perder el, el filo ¿eh? de lo que estaba diciendo. Precisamente por eso, esta mañana, ¿eh? de si ni me preocupé, yo, no de normal hasta ahora, lo que hacía y era todos los mañanes, miraba, miraba a través de la ventana, Eh, mira para testear un poquiñín pues la, la temperatura si llovía no llovía pues más o menos escoger la ropa que tenía que poner para subir a trabajar en bicicleta porque siempre voy en, bueno siempre no casi siempre voy en bicicleta a trabajar pero esta mañana eh, como ya estoy acostumbrado a que todos los días eh, te ha seco y, y, y no falga demasiado frío pues cogí y nada eh, pues con unos pantalones y unos fininos de de, de de veranucu y unos playerinos de estos que eh, que, que calen por todas partes porque no tal pues salí y estaba lloviendo estaba orvallando y era de esos días que fuerte fuerte hoy orvallaba pero a veces de bien cuando yo cuando yo salí a trabajar claro consecuencia una vez estaba en el portal ya vi cómo estaba el parcar pero dije yo, bueno tengo dos opciones volver a subir hostia dame mucha la vara, en medio edificio no hay ascensor, y volví a subir las escaleras, y soy un bajo rodomado, digo, no me no vuelvo a subir, para coger el paraguas, y, y, y para arriba la opción ya era coger el paraguas, y entonces, dir que le a trabajar, digo, hostia, con lo bien que se va en bicicleta, que llevo en un momento, voy a ir a si ahora voy a pata, pues tendré que apurar más, para llegar a la hora, no, no, quita para allá, quita para allá, Y entonces yo, con mis santos collones, eh, con, con la que estaba cayendo, eh, y yo en, pl en playerinos y en pantaloni, pues a la bomba, yo su subí, subí a, a trabajar en bicicleta. ¿Consecuencia? Lógicamente llegué como si me hubiera bañado vestido, eh, de cintura para abajo, para arriba llevaba un, un chubasquero y entonces no pasó nada, pero de cintura para abajo, literalmente, joder, de verdad, no penséis que es ayer llegué eh, lo que hay, llegué empapado de arriba a abajo. fise allí por secarme como bueno, en vez de pude con un, con un calefactor de aire, porque como allí la mala la calefacción, para pa cuando llegue invierno y fue frío, pues tenemos unos calefactores de aire. Bueno, pues yo con uno de esos allí peleando para hacer como un poquillín, pero bueno, con, con la calabura que tenía como para secar de nada. Entonces, bueno, consecuencia, tuve con los pies mojados mmm, prácticamente todo el día, eh, to, todo el día no, porque después secaron y tal con el tiempo, pero bueno tú perfectamente todo el día entonces es, bueno pues ya es normal estar ¿eh? incubando de algún tipo de resfriado he hecho un otro la noto el garguelo que rasca y bueno pues supongo que mañana empezaré a, a echar mocos y bueno veremos esperemos que no dure que no dure demasiado aunque bueno no sé con los niveles de estrés a los que estoy sometido últimamente y lo malo que es el estrés para el sistema inmunitario seguro que tengo un sistema inmunitario Bueno, bajo mínimos. Entonces, bueno, cualquiera se cura. ¿Eh? Ya lo que hay, ya lo que hay. oye Si no me curo, hostia, me caen... Oh, por arriba, la semana que viene, estoy de vacaciones para ir todos los días a, al pinón cago la allí. Bueno, vamos a ponernos en lo, en lo peor. Bueno, ¿y por qué no? Joder, si lo peor, la, la gran mayoría de las veces y la... la realidad y la realidad como decía la semana pasada porque soy un cenizo y a lo mejor precisamente como soy un cenizo busco yo lo, lo peor ¿eh? en todas las situaciones en general seguro que hay cosas buenas y cosas malas yo oficio la atención en las malas porque para eso para eso soy un, un, un cenizo y un cenizo que bueno nada que por esta noche da por finalizado el programa de este la da lo por finalizado tan mandando enviando un saludo super grande a toda la gente que tuvo sintiendo a través del 107.3 un saludo especial esta noche y me las va a Macetu, Macetu se metió al a, al punto radio cuban.org fue el primer informable de que no se sentía una mierda y bueno la, la primera fue maría la semana pasada y de Pero esta semana fue fue Macetu y pasó rápidamente al 107.3 la frecuencia modulada y oye, bien, eh, ahí siéntese bien, alegrame mucho, un saludo especial para él, por supuesto para Marie, por supuesto para Ian, por supuesto para Oscar el de la Puela por supuesto para pa', pa Quina, yo que sé, Tirolincio, Sentiral, no lo sé, el pistolero maníaco, no lo sé tampoco, la analogía Miserable ya... Ya lo saludé y, y ahí Dios, quedarán metando, dame vergüenza, Dios, porque me queden ahí. Oye, todos los demás, no os enfadéis porque no hemos dicho sin nada. Eh, Pasar por el Pinón, decía oye, sois intentada en de don y no me saludas, te invito vos a tomar ¿vale? Venga, y sobre todo que no os Boscoya. Ah, la semana que viene igual, eh, no, aunque no en ni igual la semana que viene no me sentís, pero sentís más para la... Si no un la que viene.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 Bueno, esto, esto fue por, por, por teclear otra vez lo mismo que antes, joder. Oye, sí, mira, eh, una cosa buena, tiene Sentimos el cantar desde el principio, ¿vale?, que, que vale la pena. Y siempre lo tapo yo un poquiñín con las... Oye, pues, hablando y diciendo dos cosas, ¿vale?, Así na que joder, vamos a sentirlo entero, vamos a sentirlo bien y guai guay. Y al final, La el mensaje es el mismo, que no busco ya Eh, macetu, mes aquí un saludo, hasta la próxima, hasta la próxima, macetu. Eh, macetu, pues si te estás sintiendo esto por el 7.3 de la frecuencia modulada, eso ye que estás nubieu o alrededores. Coñas, pásate por Pinofolisha, ¿eh? Eh, de fecho, miren, espere, ¿eh? ¿cuál será el anedono el, el otro elemento disociativo que comparte el organismo físico con el anedónico miserable? Oye, pues pues a lo mejor lo encuentres, lo ¿eh? Vale, venga, anda, que no nos pillen, sentirlo entero, sentirlo entero, llevaréis, como prestan el cantar este.